Minutos, no salió ni un segundo, 19 puntos, 6 eh, rebotes, rebotes y 5 asistencias. asistencias. Es intenso, es intenso, Masareli, muy intenso. 40 minutos no salió. Bueno, está como en china. Sí, sí. 40 minutos el otro día. Gustavo Fernández, ¿cómo te va? Qué decir, buen día. ¿Qué tal Gallego? ¿Cómo andas? Buen día a todos. ¿Cómo anda esos trámites? Bien, ya finalizado. Ya finalizaste, bueno. Yo ayer estuve sí. todo el día de trámites y no pude terminé peor que como arranqué, no pude solucionar nada. Desastre. no es una linda tarea pero bueno no, no, y te pasan con uno y te pasan con otro y tenés que ir a una, a una oficina y tenés que ir a la otra y hubo un momento que vos decís no, no, es, es, demasiado para mí, es demasiado para mí este bueno, la familia bien perdió gusti pero bueno este, sí, sí, bien, bien, a la noche nos pusimos después del partido a las 6 de la mañana jugó un doble también le hicieron pelibarra así que sí Eh, ya está de vacaciones en australia eh, va a tener unos días para conocer bueno pero una, una, una, una familia digamos atípica eh, de las comunes la de gustavo fernández y una familia típica de los profesionales no este cada uno cada uno en su en su tarea en su lugar y, y, y, y esto de las comunicaciones hace que estén un poquito más cerca a todo no sí sí ah, para nosotros se nos hizo no normal experimentar esto pero sin De, calculo que de afuera se debe bastante atípico y, eh, es muy intenso, sobre todo la que más lo sufre, Nancy obviamente que es la que tiene que vivir todo eh, el tema de contención eh, vía Europa, vía eh, donde esté Gusti y vía Argentina así que eh, pero bueno eh, es lo que nos toca y lo disfrutamos nah, y por suerte está. son cosas buenas Exacto, sí, lo disfrutamos ¿Y ahora. qué te parece? ¿Qué te parece? Este deportista de alto rendimiento. Este, la verdad que y haciendo y, lo que más le gusta. Y haciendo o sea. lo que más le gusta, exactamente. Me habla. Me me habla. Obviamente que llegue, hay momentos que vos sabés muy bien que cada uno debe pasar en su profesión, que que tener las presiones normales, que las sufrís, que después cuando haces, te alejas un poquito y ves que no son problemas y si son son solamente Eh, situaciones de, de la vida común, eh, entras en, en órbita de nuevo y empiezas a, a verlo más claro. Pero, eh, como todo ser humano, hay momentos que, en, en, en lo de Gusti, por ejemplo, que es muy individual, también tiene su, su, su, su toque de, de, de mucha intensidad y eso hace que por ahí nosotros estemos preocupados de que no la... Que enseguida toque ponga los pies en la tierra y vea que lo que estábamos hablando no que está haciendo algo que le gusta que eh, que tiene su condimento, pero que no deja de ser algo positivo sí claro claro porque a veces uno pierde el eje y es normal también que lo sí, pierda, sí. no es normal sí. porque desde muy jovencitos todos este primero siguiéndote a vos como como jugador profesional este cambio de colegio cambio de amigo, después este cuándo y deportes cada uno con su historia en el caso de gusti de, de un deporte muy individual la soledad también te juega un papel ahí o lejos de la familia este y no no no, no es sencillo hay que estar hay que estar siempre con, sí. con los pies en, eh, bien sobre la tierra y, y, y tener bien asentadas las ideas pero te eso pues de familia es el día de hoy que todavía me acuerdo un, un reportaje que me hiciste en Mar del Plata íbamos caminando Sí. y que me preguntaste mucho sobre los chicos estamos hablando de hace 15, 16, 16 años uh, que aburrido eh, que soy te pregunté lo mismo <risa> no, no, no pero que, queríamos vislumbrar un poquito el futuro de cómo iba a ser y, y, y voy eh, yendo a eso con lo que me encuentro en la familia, no Juan en Italia Gusti por el mundo cosas que en su momento la queríamos imaginar y ah, ahora, ahora sí ahora sí claro era era que iba a pasar en el futuro exacto sí. este sí. y sí, son cosas que, que viste que este, va, va, van pasando ¿no? y, y hablando de eso mira qué buena memoria que tener el otro día justo paco festa este no, esto no tiene nada que ver con el partido de anoche ni con la actualidad de boca no este, aunque boca, <risa> aunque festa estáemos si no, <risa> aunque paco está vinculado a boca me decía lo mismo estoy haciendo un video de decía paco estoy haciendo un video de, de todas las notas y, y del recorrido mío de la carrera me dice estaba sin casi todas las notas me dice pago y me dice y hablamos eras de dupe, y hablamos dupe de, dupe. de los hijos hablamos de esto hablamos del otro y hablamos de tantas cosas este pero bueno bueno eso quiere decir que el tiempo pas y que uno por lo menos puede seguir manteniendo la, las amistades y, y el laburo no tan, tan malo lo hizo entonces exactamente habla muy bien eh, Gus, bueno eh, gusta gust eh, gustavo fernández el técnico de boca anoche una buena victoria que se puede dividir en dos eh, un, un gran arranque un gran comienzo eh, sacando un rey una renta grande y después el equipo eh, manteniéndola frente a un duro rival como es argentino eh, bueno como analizas el partido de ayer que tuvo eh, tuvo trámite cambiante no sí, sí en realidad el, el trámite más dificultoso fue el volver del, del entretiempo, 23 puntos arriba y advirtiendo por ahí todo lo que trata uno de advertir, los chicos tratando de emprender que sí, que, que es como un cero a cero que vuelven y bueno, siempre pasa algo en el medio de que no estás con la misma energía y la misma concentración y, y lo que tiene de bueno Argentino es que siempre, y lo hablamos mucho con Sebastián, asistentes que son muy irregulares, o sea, constantes y entonces llegan un punto, lo vi el otro día contra San Lorenzo, o sea claro. eh, llegan llega un momento en que esa constancia y si te aflojas un poquito, se pone en el juego de nuevo, como lo hizo con nosotros y lo hizo también con San Lorenzo y lo vienen haciendo, lo vienen mostrando en toda la campaña, así que claro. Eh, sucedió en el tercer cuarto después la diferencia fue entre 8 y 12 o 8 y 15 pero ¿viste? Eh, como nosotros en la situación que estamos con Boca y que necesitamos ganar más eh, todo eso es una alarma entonces se, se, se vive un poquito más preocupante en el momento pero en realidad el partido estuvo controlado y jugado de la manera que queríamos hacerlo yo me fui conforme, muy conforme con muchas cosas, muy conforme por ganar, sí, primero. Eh, eh, primero, y porque bueno, eh, no deja de ser interesante saber que ganando uno o dos partidos, ganando sobre todo lo que más puedas en casa, podés estar en un pelotón eh, cercano al objetivo que es entrar en los play -offs. así que eh, bienvenido sea. Claro, y, y con este récord este de del 57, ¿no? Este que subiste un puesto en la tabla y te vas al, al décimo cuarto lugar, este que sí, que me, me reí, el, el pronóstico fue regata, es que yo eh, tenía en cuenta el partido ese. Sí. Yo bueno, digo, a lo mejor si si dan los, los resultados Atena gana, yo quedamos dos y no so, eh, porque estamos 13, pero con la diferencia con mi hispano y bueno, y quedaba también atrás regatas, entonces digo bueno, era un lindo número el 2 sí. bueno, creo tres. sí sí porque eh, igual el otro día hablábamos con Leandro Ramela, Gustavo y, y a veces hay que ser cuidadoso cuando uno mira la tabla de posiciones ¿no? totalmente de acuerdo porque totalmente. es como medio engañosa ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo bueno, pero así como engañosa no deja de ser eh, eh, eh, motivante ¿sí? antes de empezar el partido nosotros sabíamos que con ese juego ganado tenías una posición y eso es por lo menos un, un, un grado de motivación más para poder ir a buscarlo entonces claro. ya como eh, los partidos son tan seguidos eh, tenés mucha competencia constante es muy difícil que los chicos entiendan la motivación constante entonces bueno tenés que agarrarte de, de esos pequeños detalles para ...para seducir de cierta manera a la importancia que tiene cada juego Así que, bueno, me quedo es que con, me quedo con algo de lo que dijiste ya en un rato te van a preguntar franco y, y Santiago... pero sí. me quedo en un rato en, en, en un momento de lo que estaba contando de argentino de junín me parece que es una un, un análisis que le calza perfecto a argentino no ellos no se salen de su esquema son un equipo regular pueden estar abajo 10 puntos 15 puntos pueden estar no metiéndola pero no es un equipo que, que, que se destiña con el partido, que cambie la forma de jugar y en el momento que el otro equipo está en baja, ellos siguen jugando de la misma manera y posiblemente sin que te des cuenta se acercan Exactamente Bueno y de hecho sucedió eh, con las mismas armas siempre o sea, puede pasar de que eh, esté un poquito más certero o no eh, eh, Mazzarelli o los chicos que normalmente no tiran de tres puntos que van más para adentro pero cuando abren un poquito la efectividad es donde suman eh, esa, esa preocupación porque después tenés un cancelosis que siempre es regular y no, y no lo podés cuidar y anoche por ejemplo se sumó uno con el tiro de tres puntos eh, entonces viste son cosas que, que en cierta manera eh, tenés que estar constantemente atentos y, y, y estuvo bueno el partido, está bueno Eh, saber que tenés que enfrentar a, a, a, a equipos de ese de, de esa calidad o de esa característica porque te preparan Gustavo, eh, están ya con la bombonerita, llevan 4 victorias de 6 partidos disputados, contando el de ayer eh, pese a esto ¿vos estás conforme con el rendimiento total del equipo o crees que aún faltan corregir algunos detalles? Mira, aún, aún falta obviamente no, no, no también también somos conscientes y soy consciente de, eh, de que tenemos una al día de hoy pa, pasado varios meses y partidos tenemos una característica y, y por ahí a lo mejor hay que asumir un poquito de que algunas cosas van a ser más difíciles de conseguir eh, pero en, en realidad eh, estamos, tenemos más claro que, que cuál es el estilo que mejor nos calza y eh, en, en, en relación a, a ofensivamente eh, mucho más más dinámico que estático eh, correr más y eso lo estamos entendiendo hay al momento que me gustaría que nos pase un poquito más la pelota que no seamos tan predecible a, a una acción y un tiro pero en, en, en definitiva eh, hay, hay cosas que están un poquito más ordenadas defensivamente eh también eh, eh, tenemos algún momento de claridad eh, por momentos ir, irrespetuosos a veces de, de, de los pedidos y eso hace de que eh, todavía no, no seamos tan firmes en, en, en sobre todo en algunos arranques de, de cuartos y, y no es que sean desobedientes sino que desconcentrado y eso no me gusta y me gustaría que estuviera más Eh, constante el tema de la concentración que eso marcaría que podemos elevarnos un poquito más como equipo se si bien metieron un triunfazo en el fortín de la Morocho, un reducto siempre difícil ahora me imagino que el objetivo es seguir sumando en la ruta y si se puede contrasalta mejor, ¿no? porque está muy cercano a las posiciones exacto, sí, estoy de acuerdo sería un golazo eh, obviamente que vamos a ir a buscar tratar de buscar el, el juego eh, porque es el primero es el que sigues ¿no? Tenemos un objetivo que era hasta el 3 de, de, de febrero teníamos nueve juegos para jugar y nos queríamos poner ambiciosos de ganar seis. Ya hemos perdido los tres que teníamos permitido perder en cierta manera eh, y ahora nos quedan tres juegos más eh, que tendríamos que tratar de ir a ganar. Ese, pero bueno, no es un objetivo a largo plazo y el corto plazo sería Salta. Eh, que bueno, que, que depende también de nosotros, más allá de que sé que De, de todas las cualidades y condiciones que tiene Salta hoy, y es que está mejorando también el día a día, se está sentando había tenido un muy buen Super 20 eh, después había caído un poco, y ahora está retomando de nuevo el, el nivel y el juego, así que veremos con qué nos encontramos allá. ¿Y hoy por hoy tenés el equipo que querías o que te pensabas a esta altura? Todavía no, todavía no eh, todavía estoy en búsqueda de de un Eh, de un lugar para para acomodar que es el interno eh, lamentablemente eh, con toda la buena intención de las dos partes eh, el, el fichaje por ahí de, de Juan Manuel no, todavía no, no, no le pude sacar no pude encontrar eh, lo que lo que estábamos buscando y, y, y voy a seguir intentando encontrar una persona ahí que Eh, que pueda darnos un poco más Bueno, estamos hablando con Gustavo Fernández este era evidente esto último que decís, independientemente de la buena voluntad de, de ambas partes porque los minutos que está jugando Juan Manuel son pocos y ayer jugó menos de 5 minutos 4.49 4.55 ¿no? y, y es una oposición este para cualquier equipo de cualquier liga del mundo clave Eh, eh, sí, y, y vos sí, como base y Base campeón, multicampeón sí. de la Liga Con cinco títulos Lo sabés Porque sí. eh, es un lugar donde eh, El 1 y el 5 son dos posiciones Que independientemente de que el básquetbol hoy Haya cambiado un montón y sea súper moderno Siguen siendo lugares clave De la cancha eh, Sí, sí, sí Sí, no, no, no no quiero esplayarme demasiado en el tema No hace falta, eh, no hace falta. Exacto, sí, no hace falta. Eh, es una cuestión de respeto. No hace falta. Eh, y, pero bueno, evidentemente hay cosas que hay que ir a seguir intentando buscar. Eh, a ver, eh, acá hay una hay una pelea interna, hay una pelea interna con el señor Franco Magistri, este sí. que es este admirador de Fotio Lambrúpulo <risa> Y la verdad que el tipo juega bien al básquet y yo digo que hay jugadores y, y quiero que si tenés que eh, corregirme a mí y darle la derecha a él o hacer algo en el medio también lo haga apelo a tu honestidad digo que hay jugadores que son me estás como me estás como llevando a que tiene razón a no no, no hace lo que vos quieras Ah, bien, bien, bien. No, no, yo jamás esas cosas, no. una previa como diciendo, "Ojo con lo que vas a decir"? No, no, si no te diría ojo con lo que vas a decir. <risa> este, yo quiero quiero ser claro en el concepto. Yo digo que hay jugadores que juegan súper bien, ¿no? En el caso de Fotiu juega bárbaro y vos ves la planilla y juega bárbaro. En el caso de voy a poner otros ejemplos porque son jugadores que a mí me gustan. El griego me gusta, me gustó cuando vino Ferro ya. Que jugó dos partidos y se fue este sin, sin, sin haber errado un tiro Cuando le pasó lo del papá eh, Walter Buxley En Quilmes eh, Independientemente de las personalidades Hablo del jugador en sí Mou Kemp en obra sanitaria Pero también es cierto que esa clase de jugadores Quizás necesita Otra clase de acompañantes Para que el juego de ellos Pueda, pueda rendir ¿Están así o no? Eh, sí Sí, coincido coincido eh, eh, hay gente que brilla por lo propio ¿no? eh, y, y hay gente que necesita que la La, la, la hagan brillar eh, en fotis hay, eh, es un jugador que es, tiene una tiene un estilo de juego que a mí me apenas llegué me costó encontrar su eh, Eh, su, su ubicación y, y sacarle algún provecho eh, debido también a que había un, por ahí un, una persona muy eh, muy eh, con mucha presencia que era Matthew Bryan ¿no? y eso por ahí consumía más eh, y, y, y hacía desaparecer a, a Fotis pero bueno lo, lo, lo interesante de él es que no tiene un parámetro definido, y entonces y lo mismo debe ser con, con Kemp, que lo que estás hablando, o sea, eh, son jugadores muy versátiles y hacen de que cualquier cosa que anda dando vuelta lo pueden concretar en positivo, como también hay veces que eh, son, al, el desorden está eh, naturalizado en ello y por ahí tiene ganas de matarlo, ¿no? pero bueno, eh, es una cuestión de que, de que hay que aceptar Eh, que dentro de esa de esa movilidad y esa constante búsqueda puede haber algún error permitido, pero tiene mucho más de aporte positivo. No, seguro, eso es seguro. Uh -huh. Eso es seguro. Eh, ¿Te gusta el nivel de la liga, el nivel de juego? Sí, sí, me gusta, me gusta. Eh, hay hay veces que, que uno tiene que, que digamos eh, permitirse entender de que es una nueva es un, es, es algo diferente lo que estamos viendo eh, hay veces que parecen picados ¿no? De, de, de, se picar, eh, y no, no estoy tan de acuerdo con eso pero sí es el estilo que está hoy y, y, y hay que amoldarlo yo calculo que por ahí se va a pulir un poco más en más años y baja va, y vamos a ver un mejor básquet seguramente más adelante pero para eh, no deja de ser muy intenso no deja de ser muy dinámico si allá de por sí, más que era dinámico hoy se está convirtiendo eh, en algo muy atractivo lo que sí, que cuando empieza a haber muchos errores de, de los dos lados, porque no es que lo cometa un solo equipo eh, eso se desluce un poquito y ahí donde se está muy picado que todo técnico queremos evitar, pero bueno eh, lleva un tiempo ¿y vos te estás acostumbrando a ser entrenador de Liga Nacional? ¿te gusta esto? Sí, me estoy acostumbrando creo que todavía eh, el proceso no va a ser estos cinco meses no, va a ser la temporada entera eh, y, y, y, y está bien que así lo sea eh, me considero muy muy re, muy joven en, en esta de técnico más allá de, de lo, del paso que tuve por el tener son pocos años que tengo dirigiendo y, y estoy aprendiendo todavía Y al sumarme a una liga nueva, como la Liga Nacional, más allá de haberla competido mucho tiempo como jugador, tengo que experimentarla como técnico. Y mm, sí siento que cada vez me acomodo más, sí siento que cada vez los voy entendiendo más, eh, pero evidentemente Boca va a sufrir mi, eh, mi puesta a punto en eso, así que esperemos que sea lo, lo más rápido posible. Gustavo, bueno, te primimos un rato Te agradecemos mucho, independientemente de la, de la victoria de ayer Te agradecemos mucho los conceptos, la sinceridad, como siempre eh, lo, lo quiero decir delante de, delante de Gustavo, no que se lo cuente eh, Me gusta porque es un tipo que no es casetero eh, Cuando cuando habla eh, Es correcto y educado Con lo cual te puede decir algo que no te quiere decir pero te lo dice de otro lugar y de otra manera y, y me gusta porque de alguna manera también desde desdramatiza todo lo que tenga que ver con el deporte, y es tan tranquilo como cuando jugaba eh, que era bravo por dentro, pero tranquilo por fuera cuando jugaba ¿no? eh, y, y por eso me gusta la nota con Gustavo Fernández, porque me parece un tipo claro, un tipo honesto eh, no, no tiene cassette no, no habla desde la soberbia todo lo contrario es un tipo con, con una humildad marcada eh, y, y para mí es un, un placer mira que hago un montón de, de notas pero siempre es un placer hacerte una nota Gustavo, te agradecemos mucho el contacto te agradezco a vos, un placer para mí también chicos. coincido que y hay que, que invitarme programa hay que invitarme, nunca familia. quiso venir al programa, no quiso venir una, una <ríe> mañana me sanateó, un sábado me dijo, no, justo hoy <ríe> le dije a Gusti que lo iba a ver a entrenar justo Hoy no va a hoy ver vas a verlo la familia. la cancha con él porque la verdad. Y tenés que venir a, con toda la familia, el programa. Tené que venir con toda la familia. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y, Santi, bien, para y para nos saber. echan a todos. Esto te Que a ver si hace dos programas seguidos. Esto esto esto te copan todos, los Fernández, ¿eh? Además te da mucho regalo, <ríe> sí, ¿eh? esto, es un sí, sí, funde. <ríe> un abrazo enorme, chau chau Chao chicos, chao.